La comunicación ahora es con Enjoy Puntada del Este y básicamente la charla la vamos a entablar con quien está en línea para generar esta puesta a punto de la información que se genera allí en esa zona de punta del Este. Javier Escurra, buen día. Buen día, ¿cómo, cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estar? Buen día, bienvenido. Gracias por atendernos. Al contrario, gracias a por por el contacto. ¿Cómo se bueno, llega estamos, estamos bien, muy contentos Bueno, ¿cómo se llega justamente a esta a esta comunicación que se generó ayer de parte de ustedes allí en Enjoy? Bueno, eh, la realidad que han sido meses largos y, e inciertos y de alguna manera se termina llegando a esto a partir de que desde el 13 de marzo empezamos a, por un lado acompañar la situación que se iba generando a nivel mundial, obviamente, de la pandemia, pero por otro lado a a buscarle la vuelta a, también a esta situación, a pensar a imaginar escenarios, posibilidades, opciones, y la verdad que en este periodo no dejamos de, de trabajar en la búsqueda de una solución para la posible reapertura. Y bueno, ustedes están al tanto también que tuvimos que ir atravesando distintas circunstancias bien complejas, más allá de la propia pandemia, pero que bueno hoy en día nos permite, y como te decía, después de, de un largo proceso, de mucho trabajo, de mucho análisis, de mucho estudio, y también de, mucha, de mucho riesgo, porque en definitiva esta reapertura que vamos a estar haciendo hoy enfocada fundamentalmente en el turismo interno eh, va a ser un va a ser un, una forma una dinámica de trabajo la que no estamos acostumbrados a la que obviamente a nivel este números va a ser muy complejo de, de poder llegar al punto de equilibrio pero que de alguna manera entendíamos que era también la forma de primero que nada poner a funcionar la maquinaria acompañar a nuestros colaboradores que también han estado durante todo este tiempo obviamente pasando momentos difíciles de incertidumbre y angustia y, y demás bueno, la forma en definitiva que terminamos encontrando es ajustándonos también a lo que el gobierno está estableciendo de, de turismo interno, de fronteras cerradas, y buscando un modelo, como como te decía, que este, nos permita empezar a, a mover nuevamente y que de alguna manera la ciudad también y el balneario no se, no se prive de, de, de Enjoy Punta del Este, que como todo el mundo en estas menos de, de 15 horas desde que anunciamos la noticia nos lo ha hecho saber, es el gran motor y el gran corazón también de, de la ciudad bien eh, teniendo en cuenta las las muchas particularidades que tiene esta temporada verdad no solamente porque no pueda recibir extranjeros y va a trabajar básicamente con público uruguayo sino que todo lo que tenga que ver con con, con este eventos que congreen a multitudes prácticamente está está vedado porque respetando la El, el distanciamiento exigente es muy difícil eh, que los aforos justifiquen algún tipo de inversión pero de todas maneras se está, se está buscando más allá de lo que pueda ser Sol y Playa de lo que pueda ser el casino algún tipo de, otro, de otra atracción eh, que pueda interesar al público bueno a ver por un lado nosotros siempre estamos intentando obviamente sorprender y, y generar actividades para, para, para el público en general Va a ser un verano difícil, las restricciones por un lado, eh, obviamente que los, los las actividades en espacios cerrados van a ser muy limitadas, uh -huh. y en principio, si bien seguimos y empezamos a trabajar mucho desde el anuncio de ayer en, en, en ver qué tipo de actividades podemos llegar a generar, pensamos en principio que va a estar muy enfocado, muy polarizado en actividades que tengan que ver con lo gastronómico, aprovechando Reogo Beach, aprovechando también los espacios abiertos que tenemos en el segundo piso, por ejemplo, en la, los jardines y demás, eh, y enfocado también en lo que tiene que ver con las actividades de, de casino y con algún nuevo espacio que vamos a estar incorporando, eh, en el en, sobre todo en la, en la planta baja, donde funcionó hasta hasta el momento Govo Restaurant, y bueno, ahí monta, vamos a montar un espacio que entendemos que va a ser muy moderno, muy entretenido también, pero inicialmente no vemos muchas posibilidades, obviamente hay que hablar de los grandes shows o grandes espectáculos que nos han caracterizado durante todo este periodo, durante toda nuestra historia, eh, vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que reinventarnos, ya el hecho de, de, de alguna manera de pensarnos para el turismo interno ya es una forma de, de reinventarnos y bueno, a nivel entretenimiento creo que también va a ser muy restringido y limitado, al menos a priori, también esto eh, cambia bastante semana a semana, bueno, si pueda tal vez para la segunda etapa de la, de la temporada, para febrero, tal vez marzo, se pueda pensar en algo Eh, algo de, de, de más vinculados a los shows, a los espectáculos. A priori no es lo que estamos planificando, sino como te decía, más que nada, sí actividades gastronómicas, eh, sí actividades vinculadas a, a, al casino, a las máquinas y a las mesas, pero no tanto a los shows y, y, y demás. Javier, Ricardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bien contento por ustedes por por todos ustedes vale, vale. Eh, Javier vos este has hablado de modelo has hablado de nuevos escenarios este obviamente que acá han tenido que trabajar duro y parejo hasta poder llegar a las cuentas para que esto también sea rentable me parece que eso hay que admitirlo no porque semejante establecimiento por más que lo vayan a abrir parcialmente este es una maquinaria infernal para poner en marcha verdad si hicieron todos los estudios y las cuentas le dan para que esto pueda ser Este, para que pueda ser redituable para la empresa y para que todos trabajen con comodidad, me refiero, desde gerencia hasta el último empleado del, del establecimiento? Sí, mira la realidad es que los análisis que, que hemos hecho y, y de todas maneras estamos dispuestos a, a correr este riesgo y, y ahora hablamos un poquito más de eso, uh -huh. son escenarios donde la rentabilidad prácticamente es eh, imposible o muy difícil de, de alcanzar. Uh -huh. Apuntamos a, a la menor pérdida posible, apuntamos este de alguna manera... A, a que quede la, el menor daño posible, pero sabiendo que va a ser muy difícil alcanzar un punto de equilibrio por todas estas variables que estamos manejando. Ahora también, lo que nosotros eh, tenemos claro, y una de las cosas que principalmente nos nos impulsa también a a correr este riesgo desde de la dirección hacia hacia la empresa en Chile de, de alguna manera, es que bueno eh, primero que nada, tenemos que poner a funcionar la maquinaria, la, la ciudad no puede prescindir de, de, de, de lo que es el, el ícono de la parada 4, eso por un lado, pero principalmente también El hecho de poder ir reincorporando al personal, a los colaboradores, a los equipos, que de alguna manera, de forma paulatina, de forma rotativa, obviamente, porque el volumen no creemos que, que sea el, el suficiente como para poder a, poder reincorporar a todos. Eso es, es algo que que a peor y se plantea así. Pero bueno, también el hecho de generar esa esperanza, de generar la luzón, de hacer que la gente después de ocho, nueve meses vuelva a su lugar de trabajo, vuelva a encontrarse con sus compañeros, vuelva a sentirse también que está de alguna manera desarrollando su profesión, su vocación. Nuestro equipo es un, un equipo muy preparado y muy con mucha vocación de servicio. Y eso es algo también nos han hecho saber en este periodo uh -huh. de tiempo que, que cómo extrañan o cómo necesitan, por su bien, es un tema de, de, de, obviamente, de desarrollo personal y de, de satisfacción, poder desempeñar esa tarea. Vamos a hacer todo el esfuerzo, obviamente, para que sea rentable. Eso ni que hablar. Ahora sabemos que va a ser muy difícil, pero también entendemos que es parte del compromiso que tenemos Este, con el con el turismo y con nuestros colaboradores, poner a funcionar la mm. maquinaria, poner a funcionar el engranaje y que empiece también a, a fluir y a circular un poco esa esa alegría y esa energía que nuestros colaboradores mm. y nuestros clientes también eh, tienen por lo general cuando nos visitan. Javier, pienso que en este tiempo hubieron muchas reuniones de todo tipo, muchas conversaciones, muchos trámites, muchas averiguaciones. Más allá de la decisión que, que hoy está vigente en el país, ¿Ustedes tienen alguna expectativa que de repente de acá a fin de año pueda abrir haber alguna apertura en lo que se refiere a la posibilidad de la llegada de extranjeros? Mira, ahí te, te soy sincero y a, y a título personal. Obviamente que la ilusión yo personalmente la tengo. Ahora, no la estamos manejando como una posibilidad. Que ya de alguna manera la decisión o la definición sí puede alinearnos con, con, con los lineamientos, valga la, la redundancia, del, del gobierno y apuntar principalmente al el turismo interno en un proceso, obviamente, de, de reinvención que vamos a tener que hacer, como lo han hecho la gran mayoría de los, de los ciudadanos de este planeta en este proceso, de, bueno, readaptarnos y, y apuntar al mercado interno. No lo vemos hoy en día como una posibilidad, no lo estamos analizando ni evaluando. te vuelvo a repetir a título personal, que eh, soy optimista por, por naturaleza y, y, bueno, sueño con que eso pueda llegar a revertirse en diciembre, en enero, en febrero, y que eso nos ayude a estirar la temporada hasta marzo, abril pero honestamente en el análisis que hicimos y en la planificación que estamos realizando no estamos contemplando la, la apertura de, de fronteras sino el turismo interno y obviamente aquellos que visiten nuestro país dentro de eh, las reglamentaciones que hay, dentro de las excepciones que el gobierno les está dando, si vienen por negocios, si vienen a invertir, si tienen la residencia, y bueno, eso es obviamente que los recibiremos por supuesto como como cualquier otro hotel pero no estamos pensando en, en, en la apertura de la fonte eh, Javier, eh, el, el hotel no va a estar habilitado en su totalidad los restaurantes tampoco tú ya mencionabas esos grandes eventos que han caracterizado a Enzoi que no se van a realizar me intriga bastante pensar en el casino es ahí donde tienen que aplicar este mucho, mucho costo mucha mejora y cambio en la, en la infraestructura teniendo en cuenta que un casino, no solamente el de usted sino todos, hay una maquinita al lado de la otra, la gente está junta, ahí ahí es necesaria una reestructura grande? Sí, sí, sí, por supuesto que que, que las nuevas los nuevos aforos y los nuevos protocolos nos han hecho y es un proceso que ya hemos venido recorriendo uh -huh. la, la realidad estos últimos meses ya se estuvo trabajando muchísimo en el, los nuevos layout, en las nuevas este bueno, la nueva disposición de las máquinas, en la nueva disposición de las mesas, en los acrílicos obviamente para para preservar y proteger. Uh -huh. Eh, todo eso ya se ha avanzado muchísimo aprovechando este periodo que estuvimos cerrados, y siempre con nuestra con nuestro optimismo y con nuestra mentalidad de que en algún momento íbamos a volver bueno, fuimos avanzando en, en ese sentido sí, el aforo obviamente nos, nos restringe la capacidad de, del casino, pero también tuvimos la posibilidad de extender o de, la, de agrandar de alguna manera, algunos, y tomar algunos espacios que, que anteriormente no se usaban para para esto, como va a ser Ovo Restaurant, donde vamos a estar montando el Enjoy Win Sport Bar donde se va a poder jugar, donde se va a poder comer y tomar y donde se va a poder este, jugar también en nuestra plataforma online de forma gratuita, donde se va a poder mirar eh, eventos deportivos de, de todas partes del mundo, y eso de alguna manera nos permite incorporar un poco más de este, mesas y, y máquinas también para contrarrestar como, como hablábamos. Pero sí se ha hecho un, un trabajo, una remodelación, incluso importante, la gente cuando nos vuelva a visitar a partir del 11 de diciembre va a notar un gran cambio una, en el acceso al casino por el lobby, eh ni que hablar en la inclusión de las máquinas, en la nueva ambientación y decoración, van a ver van a haber novedades este varias porque también nuestra nuestro espíritu de, de, de innovar y de sorprender a nuestros clientes ese sigue intacto. Hemos uh -huh. tenido que ser más creativos, hemos tenido que ser eh, mucho más efectivos en, el, en la utilización uh -huh. de los recursos, pero no en, en, en la creatividad y eso se va a ir notando también en la medida que nos vayan a nos vengan a visitar. El número gruesos se puede hablar, se puede saber aproximadamente Esta inactividad desde marzo hasta ahora cuánto le ha costado en Joy? Eh, mira, eh, habíamos hecho un análisis hace unos algunos meses atrás donde se proyectaba una caída de ingresos hasta el mes de diciembre, de marzo hasta el mes de diciembre cercana sí. a los 70 millones de dólares. Eso fue la caída de ingresos. La realidad es que que no tengo el análisis de la pérdida, pero obviamente que ha sido ha sido meses muy muy duros, muy muy duros desde lo económico, ni que hablar desde lo emocional y le decía Eh, también anteriormente, donde estuvimos muy cerca de nuestra gente acompañando en distintos niveles pero que eh, fueron realmente muy, muy golpeados, por eso también esta idea es nuestra de volver más allá de cualquier circunstancia para para el verano pero bueno, siendo la pregunta, no no, no tengo el análisis de, de la pérdida acumulada de este periodo, si de la caída de ingresos que fueron como te decía 70 millones de dólares y la pérdida obviamente que hablamos en, en, en varios millones de dólares también de pérdida no eso mm. ni que hablar mm. eh, Javier para tener una una referencia al menos eh, remota cuando cuando abran y habiliten este el hotel que es parte del todo para tener una idea eh, ¿qué porcentaje de la capacidad que tienen van a van a habilitar? Bueno como máximo el 65% de, del hotel sería lo que habilitamos en el mejor escenario ajá lo que vayamos en realidad habilitando va a tener que ver mucho con la demanda, que claro. es algo que para nosotros todavía nos es difícil de pronosticar, porque como como hablábamos, es la primera uh -huh. vez que trabajamos solamente con el mercado interno. Bueno, uh -huh. la demanda en definitiva, la, la cantidad de, de habitaciones que se vayan este, arrendando y, y contratando, va a ser lo que nos va a ir este, de, definiendo en cuanto a la cantidad de pisos a abrir uh -huh. pero desde ya sí máximo va a ser un 65% Ahí está. El, el, el total de, de la apertura para poder respetar también eh, sobre todo los espacios comunes y no tener el hotel uh -huh. eh, súper sobrepoblado como cómo ha sido la, la comunicación en estas horas con con el personal porque supongo que realmente debe ser una una de la noticia más esperada para todos ellos y esto de alguna manera también por lo menos abre un, un, un horizonte más optimista en todos ellos ¿Cómo, cómo cómo ha sido cómo va a ser esa esa comunicación bueno, con, con el presidente viene trans, transcurriendo la realidad es que nosotros esta es una noticia primero que la venimos como les decía soñando desde marzo soñando uh -huh. visualizando y, y trabajando para poder anunciarla desde el mes de marzo las últimas semanas fueron obviamente mucho más intensas de, y ayer finalmente ayer eh, quedó 100% validada la, eh, la la oficialización de la noticia de alguna manera Eh, la verdad que la noticia corrió como reguero de pólvora a nivel nacional y regional, y en paralelo que nosotros eh, notificábamos a, a autoridades y a medios de prensa, empezamos a notificar también ya comunicar a nuestros colaboradores y a nuestros trabajadores. Tuvimos ayer varias reuniones con grupos y lo que fuimos pidiendo también es que esa comunicación fuera trans transcurriendo, y hoy a la tarde tenemos dos reuniones que donde ya tenemos inscrita a más de 600 colaboradores, reuniones virtuales por supuesto, donde justamente, bueno, vamos a hacer el anuncio que ya hoy en día, en nuestra idea era que la noticia recién hoy empezara a circular y y, y así, la verdad, que nos, nos sorprendió a todos como cómo, cómo se expandió, obviamente que con mucha felicidad y con muy buena receptividad, muy buena energía de parte de la gente, de los medios, de los periodistas, y la opinión pública, que eso también es algo que nos, nos llena de, de satisfacción. Pero bueno, desde las 18.30 de ayer que anunciamos la noticia, estamos reuniéndonos con la mayor cantidad posible de grupos, áreas y departamentos y hoy, como les decía, 18 19 y 19.30 mantenemos dos reuniones virtuales con más de 600 trabajadores para ya darles también de forma oficial, más allá que ha trascendido, como les decía, por por, por todos lados bueno, de, de primera mano un poco compartir con ellos también la, mm. la alegría, con los que nos están faltando ya cerca de 200, 300, ya, ya hemos estado conversándolo de forma también virtual, así que Bueno, fueron 24 horas de, de obviamente de mucha emoción, ayer fue muy lindo cuando empezamos a anunciarlo en, en Zoom con los como les decía, con los distintos grupos, eh, la verdad, la emoción que tenía la gente más allá de que durante todo este proceso nos, nos hicieron saber permanentemente sus ganas, su deseo de volver a, a trabajar, de volver a defender la camiseta de de Enjoy y volver a, a, a poder a, a servir y atender a aquellos que nos visitan. Bueno, el momento de ayer fue fue muy emotivo y, y muchos de, de nuestros colaboradores muchos de nuestros compañeros se, se emocionaron incluso este virtualmente en Zoom, y la verdad que nosotros también por supuesto que para nosotros, para la Gerencia General, para Ignacio Sarmiento para el equipo de dirección, el poder este bueno, primero que nada ir, haber ido cumpliendo con cada una de las cosas que fuimos eh, de alguna manera eh, pro, eh, prometiendo o, o, o manifestando durante como les decía, un proceso que fue muy largo y muy Eh, incierto. Desde la reorganización judicial en Chile para adelante han sido meses de mucha incertidumbre, ni que hablar de la propia pandemia y, y, y cómo el mundo o la región han ido colapsando. Sí. Bueno, eh, la verdad que, que haber anunciado esto, y seguir anunciando, y seguir conversando, y escuchando el filtro de la gente, y los whatsapp que nos van mandando, diciendo que están a discusión que están felices, como les decía en algunos casos realmente emocionados, es serioso para para la, como le decía para la dirección, la mayor satisfacción que, que estamos teniendo por por estas horas y obviamente el compromiso y la responsabilidad, como ha sido en todo este proceso de, de no descansar desde la gerencia general hacia abajo, no descansar hasta que el barco el barco del transatlántico de de Soy Punta Reyes esté navegando nuevamente en, en, en aguas abiertas y, y firmemente. Javier Acuña, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y, y un gran saludo a toda la audiencia y bueno, gracias por estar siempre también pendiente de nuestras de nuestras novedades. Bien, gracias. gracias. Muy amable. Hasta pronto.